Meca en etapa 4. El profeta nació en la Meca en el año del elefante, el lunes 571 d.C. y el padre era huérfano y su abuelo, Abulumutla.